realmente con mucha expectativa, la gente con los brazos abiertos esperando esta esta oportunidad para la ciudad y para la zona que no será todos los días, no será siempre, es un evento mundial, trabajando mucho, trabajando mucho esperando el gran cerillo evento para para la zona y para Bolívar, ¿no? La gente, o sea, va a llegar al parque municipal Las Acoyaradas ¿eh? ahí va a ser el parque cerrado luego de un periodo de enlace ten en cuenta que van a transitar los últimos 50 kilómetros por los caminos rurales de Bolívar 40, 50 kilómetros lo cual le, le brinda el espectáculo a la gente de Bolívar y es algo inédito, ¿no? y para toda la zona así que bueno estamos trabajando en enlojamiento en el día previo en ver cómo recibimos de la mejor manera posible a toda esta, esta gente tuerca a todos estos visitantes de Bolívar y bueno Bolívar que va a mostrar al mundo De una manera muy especial. Nos han dicho la presencia de 300 periodistas de todos los lugares del país, por supuesto, y del mundo, los equipos técnicos, más todo el público en general.